101.4, tele -Elch, Radio Marca. Tras el éxito de Ferroquet y la Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp de Elz, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya estamos todos preparados para iniciar esta tertulia con nuestros compañeros, los periodistas locales. Con nosotros hoy miércoles se encuentra Sacramento Alvear, bienvenido. Eh, Genoveva Martín, bienvenida. Genoveva. Hola, buenos días. Y Manuel Matarredona, bienvenido. Buenos días. Y también tenemos a Salvador Campello. Salva, gracias por venir y para ayudarme a explicar esos datos que ayer mismo estuviste pues, recogiendo y subiendo a la web para poder eh, dar un mapa de cómo se ha votado en Eche calle por calle. Y ha dado buenos, buenos titulares esos resultados electorales. Ha dado titulares. Buenos días, Ross. Buenos días a todos los que nos escuchan y también a los contertulios. La verdad es que ha dado titulares, no sabemos si son buenos o no, eso depende de que lo digan ahora nuestros compañeros periodistas que están aquí con nosotros. Llama la atención, por ejemplo, que aunque el Partido Socialista sea el más votado en la ciudad, la mayoría de zonas censales ganó el Partido Popular, con una diferencia muy escasa con el PSOE y también con Vox, porque atención, ahí es donde está una de las grandes diferencias respecto al 28 de abril en el partido de Abascal, que gana... En zonas, ese es el partido más votado En zonas como el Toscar La conocido como Puñalá El Cementeri Bay También en las zonas eh, limítrofes con el Estadio Martínez Valero Y en algunas pedanías En algunos cascos urbanos de pedanías Como en Torrellano O Las Vallas Eso es lo que Vox dejó en, en Elche eh, Llegando a ser el partido más votado En estas zonas También, are, también Arenales, ¿no? En Arenales del Sol también fue, exactamente. En Las Vallas, en Torrellano y en Arenales fue el partido más votado, al igual que como decimos en el Toscar y en la zona del Martínez Valero. El Partido Socialista, que fue como decimos el que ganó las elecciones, sigue afianciándose en toda la zona de Carrus también en el sector Quinto y en Altavix, y retrocede en la zona centro, pero en la zona del corazón de Jesús hasta Obispo Siburi que en el pasado 28 de abril... Eh, El partido más votado fue los socialistas, pero en esta ocasión vuelven a ser del Partido Popular. Digo vuelven porque hace cuatro años también era una zona eh, que normalmente se conocía como del Partido Popular. Es justo además donde está la sede del Partido Popular. Y que ahora en estas elecciones del de pasado domingo volvió a teñirse de azul. Llama la atención que Ciudadanos... ...desaparece de no solamente la primera... ...sino también de la segunda y tercera... ...incluso la cuarta posición... ...las zonas que habían votado a Ciudadanos mayoritariamente... ...el pasado mes de abril... ...es decir, la zona de Plaza de Castilla... ...la zona del Martínez Valero... ...y la zona del sector quinto... ...ahora reparten el voto... ...mayoritariamente se va a Vox... ...donde antes se votó a Ciudadanos... ...ahora se va a Vox... ...pero también se reparten algunas zonas... ...con el Partido Popular y el Partido Socialista... ...otro dato que también nos dejan... Eh, ...este recuento por zonas censales... Es que Unidas Podemos solamente es tercera fuerza, lo máximo que ha conseguido es ser tercera fuerza en la zona del Raval, ni siquiera en Torrellano o en el Altet, que anteriormente había conseguido, pues era un saco de votos para este partido, ahora no lo es, de hecho hemos visto cómo ha pasado a Vox, y MES Compromís, Más País, no tiene tampoco ningún tipo de representación en ese mapa de colores. Esa es, de momento, eh, la visión más general. Luego podemos, si queréis, eh, especificar cómo han cambiado algunas zonas, cómo se ha votado, cuál es el porcentaje de voto, porque eso también es importante. Pero la pregunta está en el aire. ¿Qué ha pasado para que una zona que era socialista, y además que votaba mayoritariamente al PSOE, como es el Toscar, ahora haya virado hacia Vox? Claro, esas son las preguntas. Esto nos da eh, un reflejo de lo que está pasando con el populismo. Es un partido que no podemos decir ni derecha ni izquierda, es que aglutina a todos los descontentos. Bueno, yo no eh, estoy de acuerdo. ¿eh? Geno, pues dime. Yo no estoy de acuerdo, no aglutina. Vamos a ver, eh, todos los partidos de ultraderecha de tinte fascista en toda Europa eh, tienen el mismo diseño y se llevan a la misma gente. os Voy a dar los datos, mirar el cinturón rojo de París... ¿Eh? Siempre comparo con Francia Porque siempre llegan antes que nosotros A lo bueno y a lo malo sí. eh, El cinturón rojo de París Donde los comunistas ganaban por goleada Durante décadas Es de Le Pen ¿Eh? Ahí han arrasado, están arrasando Vale Bueno, pues no es una casualidad quiero decir Perdona, y en el cinturón rojo de Madrid Y en el cinturón rojo de Madrid Y el cinturón rojo de Madrid ¿Y bien. Vayamos a nuestro cinturón rojo Claro digamos eh, Son los barrios más desfavorecidos, más desfavorecidos. El cabreo, eh, hay mucho cabreo, muchísimo cabreo. Y de mucha gente mayor procedente de La Mancha y de Andalucía. Por supuesto, pero lo más, lo más, eh, lo más preocupante, a mi parecer, del ascenso de Vox es eh, el electorado joven. Los jóvenes votan los jóvenes. a Vox. Es decir, ayer estaba leyendo yo un reportaje sobre algunos pueblos de Andalucía de poca población, etcétera, etcétera, donde los jóvenes decía, "Es que es guay. Es que es guay votar a Vox." Es decir, la desinformación, la red, esta gente no era periódico, no, oye la radio no, la televisión tampoco, pero bueno, en fin. Eh, y eh, todo eso a base de red. <coughs> y bueno, verdaderamente en la red estamos todos eh, acogotados de lo que está pasando. Lo estábamos comentando antes, eh, lo, lo, lo estábamos comentando Geno y yo, en la zona de Nuevo Altavix eh, y zona del Martínez Valero ha ganado Vox. Yo, es mi barrio, ¿eh? Yo vivo ahí. Son jóvenes. Y, y me ha, me ha, es, es, todo, es todo ¿eh? gente... Sí, soy sospechoso. <risa> <risa> es, todo, es todo gente, gente de entre 30 y 45 años, con, con críos pequeños, medias, con rentas medias, medias con, rentas medias, medias, con hipo hipotecas ay, largas. Ahí, ahí, ahí. Es un barrio con, donde la vivienda eh, fue muy cara y las hipotecas son muy largas y costosas. Eh, y en esos barrios, precisamente, lo ha comentado Salva antes, ganaba Ciudadanos. Yo lo sé de primera mano porque, además, no sé cómo decir... Bueno, tuve bueno, el placer una, una, una, bueno, de puedes, estar en la mesa electoral... Y no, pero como en presidente. Partido, en el como partido, presidente. No, bueno, bueno, no estoy, pero... Sí, has sí, pues. trabajado con el Partido Popular pero en las campañas le, me electorales. Me interesa lo, lo, de la, lo de la mesa sí, electoral. Sí, sí, eso eh. sí, sí, es sí, Yo bueno. estuve... Eh, fui, me tocó... Tuve el placer, iba a decir. Tuviste la obligación democrática. Sí, tuve la obligación de democrática de estar de presidente de mesa en las elecciones de diciembre de 2015 uh -huh. y que fue las eh, elecciones, las últimas que ganó Rajoy, no, perdón las que llevaron a la repetición sí, y eh, ganó Ciudadanos con una eh, mayoría amplísima uh -huh. y vamos, era gente joven, eran los vecinos del barrio los que ves los domingos paseando a los perros y a los críos, eh, los que iban a los que iban a votar, se votaron en el colegio Princesa de Asturias eh, eh, eh ganó Ciudadanos sobradamente y ganó Vox sobradamente en estas elecciones, cosa que, que no me extraña. El no 28 de abril, cabe ¿sí? destacar que esa zona también estaba teñida de color naranja mm -hmm. en el pasado 28 de abril, mm -hmm. con lo cual no hace falta tampoco remontarse al 2015, claro, claro. simplemente ya. En, en el pasado mes de abril vemos como toda la zona de mm -hmm. Trabalón, Nuevo Altavís y Plaza Castilla es eh, un partido que ahora ha cambiado a Partido Popular y a Vox. Lo que demuestra que ha habido un trasvase de, vo de votos tremendo de Ciudadano a Vox, Claro, eh, teniendo eh... Yo, yo creo que demuestra algo más eso. Y bueno, es que en Ciudadanos había un montón de fachas... fascistas, efectivamente, eh, efectivamente. Eh, Comedores de niños, eh, matadores de, de brujas, <risa> eh, no sé, algo especial había en esa época que se han pasado de golpe y porrazo a Vox. No. Y nadie habla no, de, no, la de la insatisfacción de la gente, del desastre político que estamos sufriendo, de que la gente necesita dinero para pagar las hipotecas, el campo lo necesita dinero... Hemos dicho, para pagar, sacra, lo no te caeré, lo hemos no, dicho. No, pero es que, a ver, es de una cosa decir, votan a Vox los manchegos y andaluces, yo soy manchego. No, no. Que, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vota Vox mucha gente, quería decir que, que el barrio el del de Toscar... El problema que tenemos los medios de comunicación es que estamos pervirtiendo el lenguaje. Sí, es verdad, sí, que demonizamos sí. cosas que no tenemos. Es más, a nivel político se está demonizando determinadas personas, determinados resultados electorales, llamando a la, al movimiento antifacha. Y vamos a quemar los contenedores de Cádiz hasta que el Kichi llame a Pablo Iglesias y le diga, oye, macho, que tu movimiento antifacha me está quemando la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos equivocándonos. Estamos hablando mal de algo que todavía no conocemos, que posiblemente la experiencia que tenga Geno... No, no, bueno, yo no, Europa, yo no hablar, soy nadie, ¿eh? Yo no vale, soy nadie. No, a ver, pero vamos a ver, es que no, a ver, pero decir que la mayoría de los ciudadanos ha votado ahora a... a, a, a vos, vamos sí, a ver, es que no, si me permite... Yo, no, no, sé. no, no, no, no, perdón, perdona, no, no, perdona, perdona voy a contestarle. Hay una cosa que es muy cierta, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que de lo que es de lo que es ciudadano y de lo que es la ciudadana. ciudadano ciudadano es un partido que nace y que aglutina el cabreo de la gente que no quiere votar al Partido Socialista porque están hasta el gorro y no quiere votar al PP porque están hasta el gorro porque además la el PP en aquella ocasión tenía problemas etcétera los problemas del Partido Socialista ni los voy a nombrar los conocemos todos bien entonces Vox eh, Vox eh, Ciudadano aglutina a un montón de gente Que en principio, que en principio, centro, centro derecha, etc. El giro que hace el señor que se ha ido eh, escorándose a la derecha, pues ha hecho aflorar lo que había. Teniendo el original, ¿para qué quiero la copia? Porque, claro, este señor se ha fundido un partido que podía haber tenido. O un papel importante en la política española El papel del centro Un centro que siempre fluctúa Y todos lo sabemos Porque fluctúa entre las la pseudo izquierda, Que es el Partido Socialista Y la derecha también Que es el Partido Popular Ni siquiera la llamamos pseudo derecha vale Sí, porque están los dos en el centro claro están los dos en el centro. Una vez esco se escoran un poco a la izquierda Otra vez un poco a la derecha Y así vamos Por cierto, el señor que se ha ido antes Mató a UPyD un, a un, a un Y la Rosa 7 claro, ¿eh? está ahí tal. Entonces, bueno, Rosalía Rosa tampoco... no voy a hablar de ella porque le falta ya partido. El próximo es Vox. Claro, es que, vale. eh, a ver, vamos pero por partes. Que... No, pero que lo que te quiero decir es que todo tiene una explicación en esta vida. Yo no voy a demonizar a la gente que se ha ido de ciudadano, que tampoco me hacía mucha gracia por el discurso que estaba manteniendo este hombre, que creo que se ha equivocado completamente, a Vox. Es decir, pero todo tiene una explicación en esta vida. Y como tú dices muy bien y como hemos dicho antes, el puñetero cabreo que tenemos todo porque cuidado, ¿eh? gran parte del electorado que ha votado al socialista y a, a, y a unido Podemos, lleva un cabreo de trepare de narices. Pues ¿eh? No te digo nada de lo que va a pasar ahora con los socialistas. Cuando, cuando un dirigente dictatorial de un partido de la noche a la mañana decide pactar sin consultar con su ejecutiva, sin consultar con sus bases, sin pedir opinión a nadie, decide por, porque sí... Eh, tomar no, unos pero, acuerdos pero, políticos. Bueno, claro. ¿Eso, eso habrá que verlo, eh. Bueno, eso habrá que ver ah, lo que sale y qué y es, es lo que pasa. ¿Tú tuviste el abrazo ayer? ¿Viste ¿Viste eh, lo, viste eh, el abrazo de Vergara. Pues tenía aquí. un orgasmo. Y yo, sé que, y yo sé que el electorado es muy, muy desmemoriado, pero hace semana y media. Eh, eh, eh, Pedro Sánchez y el 95% sí. de los españoles no podían dormir pensando que hubiera pero un presidente, duerme, un vicepresidente. Estoy de, de, contento con de esto. 52. De, A ver, lo que, que, que quiero ha sido decir, el único con, partido que ha mantenido una filosofía, unos principios, un planteamiento claro y contundente, aunque te llamaran facha. Vox. Pues ya está. ¿Pero ya ¿por no por qué? No, pero bueno. Pero, pero yo, qué, yo creo que Vox tiene tres ideas. Estas tres ideas las repita hasta la saciedad. Y no da que pensar, la gente le escucha con las tripas y se acabó. ¿Me puedes decir a partir de ahora cuántas ideas tiene el soe Ah, bueno, a partir de el, ayer. En o se ah, acomoda. Justicia, claro, a justicia, a votarla, justicia fiscal. ¿sí? Claro. Sí, sí, pero bueno, una, una cosa que quería bueno, yo. Y privatizar. Eh, o sea, eh, estabilizar. Eh, hacer del Estado las eléctricas. Y la banca también, controlarla. Y lo otro tal. Y hacer un banco no sé qué. Y Europa y dice 6.000 millones. Que tenéis que bajar 6.000 millones. 6.600 bueno, millones. no, sí, no sí, seamos catástrofes. No, pero vamos a ver. Una cosa. Yo lo que puedo hacer es decir. Han ganado estos que son unos fachas. Son unos no sé qué. Han ganado el pueblo español. Pero vamos a Eso es España. Eso es España. Pero es que es la aquí la misma España cuando ganó Podemos Pero vamos a ver Tenemos la piel muy fina Vayamos a lo Europa podemos, no. y escuchemos lo que dice la gente y escuchemos los debates de los parlamentos Y escuchemos y miremos en la televisión cuando entran los Robocop ¿m? como ayer en la frontera Y empiezan a repartir leña. ayer era en la frontera. Ya, pero bueno, Geno, es Espérate. que nosotros tenemos que pedir permiso, ¿eh? Para que se levanten. Los gendarmes detuvieron a 18 personas ayer. Los mosos de una? escuadra a uno. Y era bien, un camionero que bueno, quería trabajar. ¿qué es lo que, es que Eso diciendo? no se puede permitir. lo que estoy diciendo? Ya, pero es que eso no se puede bueno. permitir que el Estado francés entre y tome sus propias decisiones y en España no, pero ¿cómo no, no va seamos... Tomar? Claro, ¿cómo pero, no va a pero, tomar, pero Francia es un territorio. país soberano, por supuesto que sí. Y muy eh, bien que me parece, pero nosotros no podemos ni levantarnos. En mi particular, mis fans me dicen que posiblemente no tenga el micrófono abierto. ...sino que entre por otros micrófonos... ...no sé, yo más que nada por... Sí que lo tenías abierto, sí, sí está abierto. un poco más bajo... ...un poco más bajo... No, no sé. Bueno, sí. yo lo que quería decir con respecto a lo que con, estaba... ...que te manden ahora sí la comprobación... efectivamente. ...con respecto a lo que estaba eh, diciendo eh, Sacra... Que, que, ...que yo le doy la razón en parte o en el todo... ...es que eh, tenemos un problema... Y el problema principal es que los líderes políticos de todos los partidos sí, están dedicados al marketing político de su partido y personal. Partido? Y les importa un pepino, por no decir sí, otra el cosa, eh, el, eh, eh, la sociedad española, los votantes, el Estado pues, y todo lo Por eso lo que la tenga gente está pasar. muy cabreada. Por eso la gente está muy cabreada, porque están todos dedicados a ver quién se salva. Si Rivera saca un perrito. Eh, oh. Si Pedro Sánchez dice una cosa y el día siguiente la contraria, si Vox eh, dice barbaridades de eh, tamaño sí, considerable, caballos. si Pablo Casado ha hecho una cosa o ha dicho la contraria o y hemos cambiado la opinión con, conforme nos ha ido la el fiesta del 28 de abril a las elecciones anteriores, entonces eh, es normal que la gente esté cabreada, ¿eh? Bueno, vamos a volver otra vez a los datos de Elche, <risa> que es lo que estábamos analizando por barrios. No, no, pero si sí era el mismo que a nivel nacional, no, saluda, ¿eh? Pega, Exactamente. Pega, Exactamente. Pega, Entonces, déjame, lo que queríamos pero, pero, comentar momento, bueno. era que hasta ahora, cuando estábamos hablando del de Toscar, Estamos hablando de Vox en el Toscar, hay que decir que ha sacado un 27% de los votos, el segundo partido más votado en el Toscar. Ha sido el partido socialista ¿sí con un 24, ¿vale? uh -huh. Es una diferencia ¿De tres, eh, de tres puntos entre Vox y el PSOE en ese barrio del sí. Toscar en el que uh -huh. nos hemos fijado. Vamos a continuar en Carrus, pero nos vamos hasta la parte contraria, nos uh -huh. vamos a Carrus Oeste, la zona uh -huh. de Patilla y de Porfirio Pascual, Pascual, porque en esas zonas sí que ha ganado el Partido Socialista y lo ha hecho con una diferencia un tanto mayor, un 42% en Porfirio Pascual frente al 18% de Vox, mientras que en Patilla un 50% del PSOE frente a un 21% de Vox. Es decir, mientras que en el Toscar sí que ha superado Vox al PSOE con una diferencia de 3 puntos, en la zona de Carruso Este ha ganado el PSOE pero con una mayor diferencia respecto a Vox. Uh -huh. Quiero comentar un hecho también relevante, que creo que la experiencia o la historia, el histórico de esto, nos debe indicar algo también. Eh, os recuerdo que hubo unas elecciones en las que aquí sacaron tres concejales un partido totalmente desconocido del que solamente habíamos oído hablar de su líder, Albert Rivera. No. Eh, entonces la gente vota Hombre, Hicieron, eh, la, campa hicieron eh, la campaña con una foto eh, de Albert Rivera pero mm. que, es decir, que ese tema de decir vamos a votar con el estómago, con las tripas o como tal, no sé qué, bueno, se vota con lo que la gente conoce y con aquellas ideas que te llegan ¿no? Entonces en aquella época no criticamos que se eligieran a gente de Andrés O no ni las ni ideas, de, o no, ni, no las ideas Ni de Podemos, que también Podemos ocurrió prácticamente lo mismo Era una cosa que la gente de nuevo no lo conocíamos nadie, pero Pero lo importante es si sí, la gente que ha votado a Vox es la gente cabreada, cabreada con lo, la situación eh, personal, porque habéis marcado los cinturones rojos, mirad dónde están en Toscar, en por Arenales su, por supuesto. en Arenales que también es ¿Y por qué no está en Patilla y en Porfirio Pascual? Quizá porque ahí se ha hecho Bueno, yo si me permite, eh, voy a ser políticamente incorrecta Patilla y Parf Porfirio Pascual son barrio de acción preferente Tanto los colegios como centro social y todo esto. Allí hay una ayuda evidente a estos barrios desde hace muchos años. Y todavía la gente lo agradece. ¿Eh? Cuidado. Uh -huh. Es distinto. Yo creo que son dos barrios muy distintos. Esa Ahora, es la diferencia yo... con La Puñala. Sí. La Puñala, además, es, es un barrio que tiene una estructura muy distinta. ¿Eh? Eh, sí, sí y es un barrio, muy diferente. ¿eh? Es muy diferente a Patía y uh -huh. a Casablanca, ¿eh? Muy diferente. Patía y Casablanca, a través de acciones, acciones municipales, sean del color que sean, eh, han sido dos barrios siempre bajo la mirada municipal, ¿eh? No tienen más... Sí, Ha habido inversión. Tanto por la parte de... del PSOE como del PP. Quiero sí, decir, sí. Es un barrio muy, son barrios muy importantes y, de hecho, no tienen más que ir a los colegios. Te vas al colegio de Casablanca y han hecho una labor brutal con esta gente brutal de hecho tú sabes perfectamente todos habéis hecho reportajes que la comida de mediodía etcétera se da a los chiquitos para que se lo lleven a casa etcétera sí. etcétera entonces es distinto el barrio ¿Tan, de tan la puñalada no, sí, sí, sí sí sí es que es pues, así claro, es, es así, así. Bueno, y además son agradecidos por lo que veo porque en Palmerares sí que ha habido siendo un barrio y, y también con lo suyo allí. un ascenso de box, ¿eh? ¿En Palmerales cómo ha quedado Salva? En Palmerales ha ganado el Partido Socialista, igual que en San Antón, pero es verdad que eh, Vox también ha cogido bastante fuerza... Hay que destacar que en Palmerales es la zona donde más abstención ha habido, ha superado el 55% de la abstención, solo fueron a votar el 45% uh -huh. de toda esa zona de Palmerales, el Partido Socialista es el partido más votado, uh -huh. tanto en Palmerales como en San Antón, eh, en Palmerales con un 50% frente al 22% de Vox, que es el segundo partido más votado en Palmerales, mientras que en San Antón... Es también muy parecido con un 45% de los socialistas frente, ya no Pox, sino al Partido Popular en San Antón. Es sí, decir, eso. mientras que los primeros siempre es eh, en Palmerales y en San Antón es eh, el Partido Socialista, el segundo vemos cómo se reparten entre Pox y el PP. Mm, mm. En, el, en el barrio de Palmerales es un barrio muy peculiar que muy cualquiera frustrante. que haya cubierto elecciones uh -huh. o haya trabajado de una manera u otra y se haya acercado a las mesas electorales hay un control de los interventores de las mesas de una manera espectacular, sobre todo en el colegio en el Tamarit y creo que el otro que se vota es el, es, Miguel, es, es Hernández. Las, el Miguel Hernández O, o el Mediterráneo. Mediterráneo que está enfrente. El control de las mesas que hacen los interventores sí, en las claro, últimas claro, elecciones. Yo creo que había más interventores del Partido Socialista que votantes. ¿eh? A mí lo que me ha llamado mucho la atención, pero es un inciso por lo que dice de los interventores. Yo voto en el Centro Social del Rabal. No, no, claro. eh, Vamos eh, a hablar ahora unidas, del Raval Unidas podemos, es el único bastión que ha quedado en el pero, y ahora Eso tiene una explicación que os voy a dar bien pronto. Tenemos bueno, pues, ayer... que decir que, si quieres, doy el dato para que los oyentes eh, sí, se, sí, sí. Se ...se sitúen en toda la zona del Raval... ...sin llegar a Puertas Coloradas... Uh -huh, ...es decir, Raval? lo que es Raval, Raval y La Teulera... ...el barrio de Geno... ...sí, eh, <risa> solamente ahí que ha ganado, por cierto... ...el Partido Socialista y el sí. segundo ha quedado el PP... ...Vox ha quedado relegado a la Cuarta Fuerza... Sí. ...solamente es en esa zona donde Unidas Podemos... ...ha conseguido el mayor caladero de votos... ...de toda la ciudad... Uh -huh. ...en esta zona concretamente... Eh, Unidas Podemos ha conseguido un 20% de los votos. Un 28% el PSOE, un 26% el PP. Y Podemos ha conseguido un 20%. Es. La tercera fuerza, pero es donde ha conseguido más Bien. votos. Eso tiene una fácil explicación. Si me, ya, pues, me llamarán y me dirán que soy una idiota, y me equivoco. Pero yo vivo ahí y veo y observo qué es lo que está pasando con el, con el barrio. Este barrio es un barrio extremadamente viejo en un 80%. Yo uh -huh. que tengo 70 años, debo de ser de las jóvenes. Con eso ya lo he dicho todo. <risa> bueno, efectivamente. Entonces, ahí hay postura muy consolidada, ¿vale? Uh -huh. Tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular. Y ser de un lado o de otro. ¿Mm? Vale. Pero el Raval está siendo eh, ocupado, entre comillas, eh, eh, se está yendo mucha gente joven... Uh -huh joven, por los 30 añeros, universitario, eh, mal pagados, explotados. Eh, bueno, ba barato el Raval no ¿eh? No, tampoco. Se meten <risa> cuatro o cinco en una misma casa y pagan el alquiler entre todo. Cuidado, no nos equivoquemos. Esta gente muy pobre. ¿Pero se empadronan en el Raval esa gente? que estás diciendo? Sí, que sí, sí hay mucha gente casa? que... Sí, sí, sí, porque viven ahí. Viven ahí y muchos se empadronan. Es que es la única explicación que le veo al movimiento de Podemos ahí. ¿Sabéis que ahora mismo hay una asociación de vecinos mucho más pujante, mucho más joven? Esto ya adelantaba lo que iba a pasar. ¿Mm? A mi humilde parecer, el que tenga una explicación mucho mejor, que me la diga, porque me interesa. No, yo no sé, hay veces que votar es absolutamente eso. Bueno, yo puedo decir que del anterior, de no yo fui sé. a votar sobre la una y media del mediodía. Y Son 190 de... votos, ¿eh? Lo que ha conseguido. ¿Cuánto? 190 votos entre las dos zonas en las que se divide el, el Raval. Claro. 190 votos. El, el es un colegio pequeño, ¿eh? El, colegio de, el, el centro social del Raval, ¿no? Hay mucha... No, mucha... pero en este caso no, no va por colegios, sino vale, va vale, por distritos, por, distrito, por zonas censales, ¿vale? ¿vale? Las zonas bueno, censales, pues que sí, son igual. dos, la 2 y la... la, la, la 2.16 y la 2.17, que son las dos que corresponden al Raval, en, si sumamos las dos... Eh, sí. Podemos ha conseguido 180 votos. Bueno, eh, te digo, yo me quedé sorprendida cuando estaba votando. Eh, por, bueno, todavía no estaba votando. Eh, delante de mí eh, había dos parejas jóvenes. Eh, jóvenes, pero vamos, aparentemente, de un cierto poder adquisitivo. Y como soy bastante curiosa, estuve viendo los papeletes que cogían. Y <ríe> a Podemos. A Podemos. <coughs> que me sorprendió. Por eso te digo que no me extraña lo que tenemos ahí, uh -huh. o sea que los los los, los bien vestidos también votan a Podemos y y, y los no, pero, y los jóvenes a Vox, no, <risa> Hay de todo. No, no. no, pero no quiero decir Cuidado, con esto. Es muy revelador. Hace, Hay haciendo, una pequeña. Claro, no, los pero, hijos acomodados que no han pasado hambre entiende bueno esos podemos esos podemos pero son que, los hijos del claro, socialismo de, bueno, de, la de, de la progresía de la progresía de, que bueno, acabó, que la progresía que va... acabó con BMW claro, ¿sí? pero aquí no callar... Franco bien colocado y, y, y, el, y, y, y no, con, no de Franco, y con no de el dicho sí. eres comunista o progresista hasta que te compras el chalet claro entonces ya bueno el el Román, me, bueno yo hay un dicho en Francia que lo repito siempre es los franceses tienen el corazón de la izquierda y la cartera a la derecha vale hasta ahí hemos liado, claro Pero es lo que sí que es los cierto... Los pobres españoles no tenemos ya cartera. Bueno, no lo han robado, habría sabe que saber que no lo, hecho, lo han robado nos vamos cambiando de partido, de porque ya no tenemos. Bueno, claro, pero es una fluctuación que estás viendo en toda Europa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Y ahora mismo Francia tiene un salón montado de, de narices. O sea, sí, que... Mmm, no exageremos. Sí, pero yo creo que en España, eh, además de lo que puede ocurrir en Europa como tendencia, en España hay unas condiciones que vienen derivadas de la malos políticos que hemos tenido últimamente, bueno, eh, de la gente sin visión yo, de Estado. Yo ahora me gustaría preguntaros, claro, claro. preguntaros a después sobre elche, si, ¿no? pues si la la Elche, elche efectivamente. Sí, vamos a volver a, a, <risa> no, a los datos de Elche. Con los resultados de Elche, ¿vosotros pensáis que va a cambiar eh, algo la gestión del equipo de gobierno no. y la oposición ah, no. ¿Va, no va, a cambiar ¿va, va a influir? Los, los datos del de Partido Socialista en Elche han sido muy parecidos a los de la mil votos arriba mil votos abajo muy parecido, muy parecidos mm. a los de las elecciones locales los del Partido Popular también son muy parecidos a los de sí. las elecciones locales solamente es Vox Han un que poco, ¿no? sí, ha crecido ha crecido no ha crecido con respecto a las nacionales pero mm. no a las locales no no a las nacionales en las es locales se mantiene no se más o menos comparar. parejo porque son 29.400 votos mm. el que ha crecido exponencialmente es Vox claro. que se ha llevado muchísimos votos me da la sensación que de ciudadanos se sí. han sacado los mismos resultados por, por que eso, en las locales Vox ¿eh? ha venido ya a quedarse bueno eso no lo tengo claro no. eh, mi deseo es que no Pero todo es ah, posible. Ah, pues no. Eh, eh, ha bajado un poquito el Partido Socialista. Sí, y, ¿Ha el Partido Socialista ha bajado. De, en mayo tuvo 37.300, ahora ha tenido unos 34.000. 3.000 votos. El Partido Popular en mayo, no hablamos de mayo, no hablamos sí, de. de, de Madrid, el en mayo tuvo 28, ahora ha tenido eh, 29.300. Veinticuatrocientos prácticamente. Sí. Ciudadanos ha bajado de 8.900 no, a. No, ha subido. Ciudadanos ha subido. Claro, Ciudadanos claro, en Elche claro, ha subido, en Elche en mayo lo votaron unas 8.900 personas, ya han votado unas 9.900 personas. Son es, mil es, personas más que han votado. De a lo, es, es significativo. Claro, pero hay un inciso con el suicidio de Ciudadanos de, claro. que en las, eh, en las nacionales, Anteriores sacó 25.000 votos en Elche sí. y en las locales 8.900. Sí, claro. Perdió 16.000 votos y ese, en, sí. en una bajada fuerte fue. Vale. Eh, es decir, que a nivel local, si extraparamos. Y si, extraparamos, si quieres, te doy dato de Vox, sí. ¿vale? que es el que me faltaba. Eh, sacó en mayo aquí en Elche unos 6.000 votos mm. y ahora ha sacado unos 25.000 votos. Vale. Estupendo. Eh, Por eso decimos, esto va a marcar las próximas elecciones municipales, yo creo, yo creo el que Partido Popular podría gobernar, Pablo Ruz podría gobernar pero con Vox Yo creo que si Pablo gobierna con Vox se hace la laquili. Vale. Ahora creo que el Partido Popular tanto a nivel local como a nivel nacional tiene un grave problema El grave problema del Partido Popular es encontrar su lugar Ahora mismo se lo han quitado todos Pues eh, tiene claro eh, Ciudadanos se ha terminado lo que se daba se van a refundar y ya veremos lo que pasa pero claro eh, yo del Partido Popular no dejaría que el nuevo Ciudadano me ocupara un lugar importantísimo en España que es el centro derecha. Como se escore a la derecha, el Partido Popular se hace la araquiri, Porque ya tienen a Vox. Pues Oye, eso, ya, ya, eso ya se lo, lo ha he hecho, hecho ¿eh? se lo claro hizo a las no, elecciones claro, anteriores. Anteriores casi se muere. Se, se llevó Pablo Casado la patada que le querían claro. dar a Mariano Rajoy, pero bueno, se la llevó él, que sacó 63, creo, 64 diputados. Sí. ¿Has trabajado? Estás trabajando con Pablo Ruz en las campañas electorales, Manolo, y ¿cuál es la estrategia que ahora va a asumir Pablo Ruz? Siendo, bueno, siendo el candidato más el votado espera, espera que traigo el micrófono Senado. de tele Este lo quiero para esta noche No hombre, Pablo eh, Pablo ha sido el candidato Más votado en Elche al, al Senado, ha sacado más votos Que el Partido Socialista Y está claro, y lo estábamos comentando antes Que eso tiene que ver directamente Por el hecho de que Vox haya presentado Solamente un candidato al Senado Que en este caso ha sido Pascual Mosica mm. Que se licitaron también Que, que, es el que, que es el que ha estado, era el candidato provincial mm. por, por, por Vox. Vox sí, no. El hecho de que solo haya habido un candidato de Vox ha hecho que Pablo recogiera, los recogiera, votos recogiera de, muchos de Vox, más votos de los que tuvo. Mm, bueno, malo o menos. No, poco... no muchos más, ¿eh? unos 5 o 6 mil votos más, pero sí que ha hecho, por ejemplo, y lo estábamos comentando antes, que Adela Pedrosa, que era la segunda, que en las anteriores nacionales no salió saliera, y se hayan repartido los Los senadores Ellos. entre Partido Popular y Partido, y Partido Socialista. ¿Cuál es la estrategia? Trabajar. Trabajar. Yo creo que eh, tenemos un problema eh, en todos los sitios, pero en esta ciudad especialmente, y es que creamos muchas veces, eh, eh, la, lo corto de miras que somos, y, y hablo de todos, uh -huh. eh, creamos problemas donde tenemos oportunidades. Yo creo que es una oportunidad para la ciudad de Elche que Alejandro Soler sea representante en el Congreso de los Diputados. Creo que es una oportunidad para Elche que Pablo Ruz esté en el Senado y que ambos puedan reivindicar cosas para la ciudad. Eh, a veces para el PP, Alejandro Soler es un problema. A veces para el PSOE, Pablo Ruz es un problema. Eh, han utilizado sus cargos para echarse los trastos unos a otros. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es trabajar. Y veremos a ver qué pasa dentro Pero de Geno, cuatro años. Pero eh. ha dicho, ha hecho esa pregunta, eh, Pablo, ¿en qué lugar va a estar trabajando? ¿En qué derecha va a estar trabajando? ¿En bueno, el centro, en, la, en el centro derecha en la moderado, derecha. Donde, donde está el Partido, el partido Popular. Eh, es que no puede hacer uh -huh. otra cosa. Pero yo, una pregunta que lanzo, porque vamos a hacer un poco de memoria. ¿Quién iba a decir hace un año y medio que Ciudadanos se caía de la manera que se ha caído? ¿Quién nos iba a decir que Vox iba a estar donde está? Eh, ¿Quién nos iba a decir hace cinco años que Cristina Martínez iba a romper el gobierno en Elche y que iba a tener dos concejales? Claro, es que ¿quién nos iba a decir esas cosas? Quedan cuatro años, queda hasta 2023, o tres años y ocho meses para las próximas locales. Pueden pasar un montón de cosas y va a depender mucho, muchísimo, de cómo esté la situación nacional. Mm, si nos derivamos hacia el zapaterismo... Mm a lo mejor el Partido Popular vuelve a recuperar la alcaldía si hacen otro tipo de política es que puede variar mucho ¿eh? ¿Creéis que es precisamente esa situación nacional es la que ha influido, vamos a hablar ahora de las pedanías de los núcleos urbanos sí, de las pedanías porque es verdad que en el resto del campo de Elche, desde el Gorós, Pulsol Daimés, mm. Derramador, Matola, en todas las zonas donde la, las casas de campo están más esparcidas, sí, sí, sí. ahí sigue ganando el Partido Popular y de calle en, todas, en todo el mm. campo de Elche pero si nos fijamos en los núcleos urbanos en los urbanos más concentrados como son la Zoya, las Vallas, Torrellano, Arenales del Sol y la Marina, vemos unos resultados distintos respecto, por ejemplo, a las locales. Mientras que el Partido Socialista fue el más votado en zonas como en Torrellano en Aren y en Arenales y en la Marina, ahora esas tres pedanillas, esos tres núcleos urbanos han cambiado y han cambiado a Vox. Claro. Uh -huh. Torrellano ha cambiado a Vox, Arenales del Sol ha cambiado a Vox y La Marina no ha cambiado, sigue siendo el Partido Socialista el más votado, pero Vox ha quedado con apenas unos, unos 20 votos. Mm -hmm. En Las Vallas igual, en Las Vallas el partido más votado es el partido eh, de Abascal. Mientras que en Las Vallas, como decía, y en La Hoya, el partido más votado en abril fue Ciudadanos. En... Estamos en la misma. Y ahora han cambiado al PP, claro. uno, que es la olla y las vallas mm, ha cambiado estamos la misma. a Vox ¿es por una razón nacional no. o es por algo a nivel local? yo creo que hay una razón a nivel local porque que no es una casu casualidad que Torrellano eh, formara su propio partido eh, para las elecciones municipales el que el Altet y que eh, se, la marina estuvo a punto de meterse también mm. con lo cual eh, ¿Y el, el colegio de las vallas no lo arreglamos Bueno, pues, así que, claro, claro, claro, claro, de... entonces cuando decimos ¿creéis que va a cambiar la política municipal, pues yo de los que están gobernando en este momento me lo haría mirar, ¿eh? es decir, posiblemente deberían de hacer un análisis que no sea de autobombo ni de estar absolutamente encantados con los resultados de las elecciones, porque eso que ha pasado en esas pedanillas, eh, puede pasar. Son núcleo urbano, ¿eh? núcleos, sí, sí. núcleos urbanos, ¿eh? Núcleos urbanos. Ah. Hablamos cuidado, del núcleo urbano de Torrellano, cuidado. de Arenales y de la Marina Él que han pasado es el gran núcleo urbano, ¿eh? uh -huh. Entonces, vamos a ver si estamos atentos a las verdaderas necesidades de la gente. Es que son cinturones rojos. Hay demasiados. Claro sí, claro Hay demasiados. Sí. Y eso, eso es la claro política que, sí. que se hace en el ayuntamiento, ¿no? La claro. política nacional. No, pero claro, la política nacional a veces influye. Pero la gente está cabreada. Está, estos núcleos urbanos están... Cabreados. Bueno, llevamos claro, claro, claro. llevamos con el altet llevamos con, con el problema del sí, altet, sí. Con, ¿con el altet llevamos 25 años con ¿cuál el problema ha sido del, el del, resultado altet? del altet eso es también sorprendente porque yo son en el altet no ha cambiado respecto a quién ganó las elecciones el pasado mes de abril sigue ganando el partido socialista lo ha hecho con un 29% de los votos seguido de vox con un 23% claro, de, claro. Es que de los votos es que no miremos votos. quién gana miremos sí. quién está subiendo claro vox Ya, bueno, pero entre, entre Vox y el Partido Popular tienen casi un 45 o 46%. Sí, si sumásemos si los votos de Vox y del Partido Popular, eh, sí que son un 23 y un 21, ya, pero se quedaría que estamos en lo que decíamos, 44% de los votos. Estamos en lo que decíamos, ahora el Partido Popular tiene un verdadero problema. Sí, bueno, por, mm. por zonas, eh, las vallas han cambiado, bueno... En general, en el campo es, eh, hay gente joven también, pero es un votante un poco más mayor, un poco más conservador. Yo creo que el tema nacional sí que ha afectado bastante y, sobre todo, pues, eh, quizá la tibieza de los anteriores gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, con el tema de Cataluña. Yo creo que ha influido bastante. La gente está muy enfadada con ese tema, ¿eh? sobre todo por la, la tibieza de, sí, pero no, de los de Hablando los de bloques, ¿no? de izquierda, mm. de derecha si os lo los votos de todos mm. los partidos de izquierda, no... No teniendo en cuenta eh, la posición en la que han quedado, sino realmente los, los votos nominativos de cada uno de los partidos. Si sumásemos los dos bloques, todo elche sería prácticamente de derechas, salvo la zona de Carrus, Palmerales-Toscar, perdón, sí, eh, eh, Carrus, sí, sí. Carrus, palmerales San Antón y El Raval. Serían las quedes? únicas zonas que se quedarían de izquierda. Mercedes Alonso ya lo dijo en unas elecciones, elche es popular, aquí hay un voto de derecha muy consolidado. ¿Os acordáis que Diego Macía también. Eh, claro, yo lo iba a recordar ahora. El voto popular. O sea, que aquí tenemos un voto popular y surge precisamente cuando la abstención baja. Bueno, es que hasta las Está... elecciones anteriores, el Partido Popular, desde el 96, creo recordar, había ganado todas las elecciones nacionales. en el nacionales. nacionales. Nacionales, nacionales. Sí, señor. Nacionales en el tiempo. Sí, señor. Todas las elecciones. Eh, y en la comunidad valenciana también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. es cierto, es Autonómicas, cierto. Autonómicas. Hasta las últimas elecciones. Ante las anteriores, hasta, hasta el primer, las primeras elecciones de Pedro Sánchez. Pero bueno, si tú lo que acabas de recordar de Diego Maciá eh, es interesante, porque en su primera elección uh -huh. en su primera edición, evidentemente no, no, no, no pasó ganó. esto, no. pero en su reelección, etc., sí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una gran parte del electorado que fluctúa dentro de un, de un abanico muy corto de centro-derecha, centro-izquierda, que eh, va a los resultados. Va sí. a que le, a que le, le den resultado a sus problemas. Sí, señor. Claro. Entonces, antes estábamos vamos a ver el empresariado sí. cuando votaba Diego Maciá votaba por lo que votaba ya pero es que eh, estamos hablando de la época de Diego Maciá que fue del 95 a 2004 sí. en el que el, con la no, actual, no, en no. El, el voto era no, no. totalmente bipartidista sí. o votabas al PP o votabas al PSOE y no había otra opción pero es opción. claro no Ahora he la en los dos bloques. No no. Es ah, no, no, el... no no es así exactamente porque... como queda un minuto para que conectemos sí. con la televisión os quiero introducir un último dato hablábamos antes de un cinturón rojo en mm. los alrededores de la ciudad, en la zona del de, mm. de Toscar, pero me gustaría hablar de un cinturón azul en el centro de la ciudad. Es el que está alrededor del Corazón de Jesús, es decir, en la zona centro, pero el centro que va desde el río hasta la Avenida de la Libertad y con Antonio Machado eh, lindando por la parte de abajo, en la zona de entrevios posible y Corazón de Jesús, que ese cinturón, esa zona, antes votaba al Partido Socialista al menos en el 28 Está de abril, variando, ¿eh? en el 28 de abril sí. votó al Partido Socialista y que ahora vemos cómo vuelve a pintarse de azul. Sí. ¿Por qué el Partido Popular sigue avanzando en esa zona eh, del de, de centro? ¿Qué, ¿Qué ha pasado para que cambie del 28 de abril a, ahora a noviembre? Pues mira, a nivel local hay un gran cabreo. Por esa zona, con la peatonización del centro, entre otras cosas, y otros problemas Estamos sí, lejos tú, de tú, la corredora, ¿eh? no. estamos en el Disposibri. ay bueno, entonces me he Sí, pero tenías, no, que, ver, tenías no... que ir por Reina Victoria y ver la cantidad de... Se alquila, se sí, vende, se alquila, sí, se vende, sí, no hay comercio, sí, esto se está sí. destrozando, nos vamos a la U, nos vamos a la no nos vamos a la cual. El, esa zona, concretamente, está es muy, una de las más eh, damnificadas del pueblo, porque sí. era, el, era la zona Era una zona comercial, comercial <risa> sí. ¿eh? Es, es, un barrio, es un barrio mayor de 55 o 60 años seguro, y es un... Bueno, ha va, sido... más o menos. Ha sido habitualmente voto conservador, ¿eh? Yo sí, sé sí, que, ha sido voto que conservador, que cambió, pero... normalmente, eh, estamos hablando de la uh -huh. zona ante el Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús siempre ha votado al Partido Popular, toda esa zona. Algunas veces eh, se ha pegado uno, unas escapaditas. Sí, pero no ha llegado, <risa> no ha llegado a, a votar realmente, a, a mayoritariamente, no, hablamos, no, no, eh, no. hablamos mayoritariamente sí, no. al Partido Socialista. Pero es verdad que toda la zona entre eh, lo que es Antonio Machado o incluso la zona más para arriba de Cristóbal Sanz, toda esa zona, antes votaba al Partido Socialista, o al menos en abril lo, lo votó no. y ahora ha pasado. Es como si fuese un, un anillo que se va, que se va yo, a extender. Yo creo que tiene que ver con la situación nacional, ¿eh? y se refleja en los datos del Che también, el Partido Socialista sí. eh, ha ganado las elecciones, ha perdido tres escaños, pero ha perdido 800.000 votos, mm. que unidos a los votos que ha perdido Podemos, han perdido casi 1.600.000 votos entre los dos, ¿eh? Sí, sí. Entonces, mmm, algo tiene que ver y, y bastante aquí, aquí la, la política ver. nacional. No, y la, es, una, es una unión porque, eh, de las dos cosas, porque eh, yo creo que es lo que ha dicho Sacra, es una verdad como un templo, son zonas que se están precarizando, zonas que eran eminentemente comercial donde teníamos una, una clase media acomodadita, porque trabajaban mucho, tenían sus comercios, etc., sí, sí. y que está cayendo absolutamente en picado. Y el cabreo es magnífico. Esto, ¿Y por qué es, ese cabrón no se descentraliza a Vox, como ha ocurrido en otras zonas como Por, el por la edad que tienen. Sí, son, es, vota, es un votante so, mayor. Es, es un votante ¿eh? acostumbrado al, pi, al bipartidismo. Esta gente... Eh, yo... Sí, es la clase media... Es distinto. Los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes hay, hay mucho, que se hay precarizan mucho, pen, hay tienen dos pensiones. actitudes. Extrema izquierda o extrema derecha. ¿eh? Hay, Cuidado. Claro, y hay, hay muchos pensionistas en esa zona Que vienen de, de, de la pequeña burguesía que llamaría Pablo Iglesias. No, la, que han tenido sus comercios, de, que han sido de, es, autónomos. Es un sector comercial. Con pensiones apretadas, sí. con IBIS altísimos, que sí. no te quiero ni contar en la zona de Reina Victoria, sí. que parece la castellana. Sí. Que, claro, mmm, que lo están viviendo está en cabreada. primera persona. ¿eh? Está cabreada. Bueno, pues tenemos que poner el punto final. Me parece muy interesante todos los análisis que hemos hecho de forma detallada de cómo se ha votado aquí en Elche hay que tomar buena nota de todo lo que las opiniones que han vertido aquí nuestros compañeros los periodistas, Genoveva, Martín gracias, eh, gracias Sacramento ¿Me permites, me permites una pequeña maldad de, de carácter nacional, de carácter semana, político semana. Nacional, eh, porque además es, esto es lo que llaman una fake news una mentira, una mentira publicable eh, parece ser que el rey y la reina van a quedarse un mes más <risa> en, en Cuba. Cuba, para ver cómo consiguen controlar eso de ser el primer reino bolivariano del mundo A ver si estudian y tal, y porque claro, en Oye, Europa ayer, eso ayer. está... Eso es lo que decía Vox. Eh, ayer, yo, ayer estaba el, el, el, el presidente del gobierno en funciones dándose un abrazo con el líder comunista la frontera española cortada por los separatistas y el rey haciéndose una foto en la Plaza de la Revolución en La Habana. Y los gabachos devolviéndonos a la gente. Hombre, claro, normal. Eso de gabacho no me ha gustado un pelo, ¿eh? que no lo es. Pero los han empujado, ¿eh? Yo era manchego, y mira, mira por dónde. Los han empujado. Muchísimas gracias, Salva, también muchas gracias por haber venido también para reflejarlo. Todos los datos los tenemos ya en telegales.es. Sí. Nosotros continuamos, no se vayan, también damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana okay. por tele -Elch. No se vayan porque ahora hablaremos de la muerte y el morir. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento.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 Grupo Pils en Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable Pils en Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74 en Elche Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche La Glorieta, con Rosmar y Alonso Este pasado fin de semana se celebró en el Centro de Congresos de Ilche la decimoquinta edición de las jornadas La Muerte y el Morir. Unas jornadas que tienen como objetivo ayudarnos a comprender el sentido de la vida y la muerte para poder estar preparados ante nuestro final que lleva. Llevan 15 años organizándose y esta edición se ha centrado en el suicidio y la muerte inesperada. Concluyeron el domingo y hoy queremos hablar con el doctor Vicente Arraez, eh, que trabajó hasta su jubilación en el Hospital General como doctor en medicina intensiva. Es experto, además, en la muerte digna y ha participado en el desarrollo de la Ley Valenciana de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el proceso de atención final de la vida. Además, es el responsable de estas jornadas, además, desde el Minuto Cero. Bienvenido, Vicente Arraez. Hola, buenos días. Estas jornadas, vamos a empezar por el principio de hace 15 años, estas jornadas, la muerte y el, y el morir, eh, son importantes para usted porque usted vivió esa experiencia, estuvo en las puertas de la muerte, usted vio la muerte en el Himalaya, estuvo a punto de morir congelado. Bueno, he tenido diferentes experiencias cercanas a lo que llamamos morir, eh, con diferentes deportes de riesgo, me ha gustado en algún momento de mi vida pues correr rallies, hacer montañismo hacer buceo y he tenido en esas experiencias accidentes de coche habituales en los rallies he tenido una experiencia intensa en, en la alta montaña en el Himalaya y he tenido también experiencias buceando, de estar a punto de, de ahogarme eh, todas esas experiencias a estas alturas de la vida son anécdotas y quizá lo que más me ha llevado a profundizar en el tema de aprender de la muerte para vivir mejor, para aprender a vivir ha sido mi experiencia acompañando pacientes en la unidad de cuidados intensivos en la profesión como médico que tratas en una época de, de salvar vidas de eh, afrontando la enfermedad y cuando en la experiencia ves que Por más que hagas, por más que estudies, por más que tengas toda la tecnología en tus manos, las personas mueren y eso es algo que o lo vivimos como un fracaso o nos hace profundizar en el significado del, del morir como algo inevitable que va unido a la vida. Usted, usted, entonces, la muerte la ha visto. Se puede ver la muerte. Usted, ¿qué le ha dicho? ¿En qué le ha ayudado? Veo la muerte como algo tan unido a la vida que cada momento para mí se muere y que morirse significa que puedo crear la vida, que es lo que viene ahora. No es tanto un drama, no es tanto perder nada, sino ser capaz de transformar lo que tenemos. Mi visión de la muerte ha cambiado en ese sentido, no como algo que se termina algo, puesto que este cuerpo que tenemos nos da la oportunidad de aprender en el tiempo que... que... Estamos unidos a, a él, pero la, el, el morir solo es dejar atrás una biografía, detrás, dejar atrás un cuerpo que es simplemente el estuche. Hay algo que, que lo puede trascender y eso se hace a cada momento. No es la sensación de terminar, sino de transformar. ¿Me está usted diciendo que la muerte le ha dicho que hay vida después de ella? La vida como la entendemos, no porque es, eh, es algo pretencioso. El, el proceso de morir es un misterio. Solo tenemos las experiencias de gente que ha tenido una parada cardíaca y, y recupera la dimensión de esta realidad. Pero la, la vida tal y como la vivimos cada día es algo que lo perdemos de vista y, de hecho, llamamos vida a todo lo que se ha muerto. Vida es lo que está en la memoria, lo que ya ha pasado y que no va a volver. Eso se ha muerto. Y, en cambio, llamamos muerte a lo que está en el futuro, que es todo lo que nos queda por hacer. Dure lo que dure, pero solo tenemos este momento para vivir, morir y crear a partir de ahí. Por eso estas jornadas, para decirle a la gente que nos vamos a morir, la gente no se lo cree. Bueno, una de las cuestiones que tiene nuestra sociedad centrada en otros valores es ignorar la muerte. Y, eh, y de hecho, pues de esa ignorancia de mirar hacia otro lado, pues perdemos la vista todo lo que podemos eh, aprender desde la incertidumbre para ser más felices y vivir plenamente cada instante. Cuando... Eh, abordamos nuestra manera de vivir como si fuéramos inmortales, lo que nos estamos perdiendo algo, proyectando hacia el futuro lo que está en el pasado, con lo cual ni vivimos el pasado ni vivimos el futuro porque la realidad es que solo tenemos este momento. Entonces, eso es la realidad, lo único que tenemos. Y si solo estamos a la expectativa de lo que puede llegar proyectando lo que ocurrió ayer, nos estamos equivocando absolutamente porque... Esa expectativa, si no se cumple, nos va a hacer sufrir. Ese estar empeñados en sujetar el pasado que se ha ido y que no lo podemos traer es algo que nos va a hacer sufrir. En realidad, ¿qué nos queda? El presente. Vivamos el presente sabiendo que se va a acabar. Usted ha visto mucho sufrimiento. Ha visto mucha gente morir en el hospital, en, eh, por, en su profesión, su oficio. ¿Se puede evitar ese sufrimiento cuando la gente se prepara, cuando la gente sabe que va a morir? ¿Qué hace? ¿Se resiste o se deja ir? Es curioso, pero eh, hay, por una parte, hay una resistencia biológica a morirse. Nuestro cuerpo está preparado y, de hecho, está entrenado para sobrevivir en las dificultades. Y eso hace que nos agarremos a lo físico en una dimensión que, de la que no se suelta uno hasta que es inevitable. ¿Eso le pasó a usted en el fondo del mar y en la montaña? Sí, son instantes a veces en que eh, todo lo que se cuenta, de que se repasa toda, toda una vida, de que pasa por delante, se toman conciencia de muchas cosas. En, en las experiencias que he tenido, mi, mi mayor sensación en ese momento es que todo estaba bien, que visto desde fuera alguien podía pensar que estaba sufriendo y en realidad cuando uno acepta, que llega a la muerte lo único que hace es soltarse de todas las cosas que quiere estar sujetando y cuando se disuelven todas esas cuestiones desaparece el sufrimiento esto puede ser un instante o puede ser algo que trabajando por decirlo de alguna manera a lo largo de la vida podemos hasta un punto tratar de evitar se dice en los estudios psicológicos que el 85% del sufrimiento es evitable. Hay un 15% del sufrimiento que es inherente a que estamos vivos. Podemos aprender de ello y no hacer lo que habitualmente hacemos, que es un bucle que alimenta el sufrimiento por la ignorancia, por el apego, por las expectativas, que serían las raíces de lo que nos hace sufrir. Si, te, si tuviéramos menos expectativas, sería todo más fácil, porque cuando tenemos expectativas sobre un objetivo que no se cumple, sufrimos. Si perdiéramos el apego a las cosas que creemos que tenemos y que están ahí y que nos atrapan y fuéramos conscientes de que no hay nada que perder, desaparecería otra parte del sufrimiento. Y eso es algo en lo que podemos trabajar y desarrollar herramientas cada día, porque cada día perdemos algo, cada día pensamos que mañana tenemos cosas que hacer, vivimos de él, y si hubiera hecho, o él tengo que hacer. Y no somos conscientes de que lo único que tenemos es lo que hago en este momento. Lo están escuchando, es Vicente Arraez, es usted todo un experto en la muerte digna, es filosofía, es un, el planteamiento de cómo tenemos que afrontar la vida para saber morir. Eh, creo que mucha gente, la mayoría no sabe morir. Y el mejor consejo que se le puede dar a una persona que está en fase terminal, en la cama, que todavía no está sedada, ¿cuál es? ¿Vete en paz? Eh, eh, probablemente es mucho más fácil y quizá un buen mensaje es decirle a, a cualquiera que se va a morir bien. El problema a veces es más de los que todavía nos quedamos aquí y en eso, mientras queremos pelear por seguir vivos, en esa lucha... Aparece el sufrimiento. Una característica de la persona en proceso de morir es que se va desconectando poco a poco a través de los sentidos, va quitando la importancia a las cosas que, que han ido, se han ido acumulando en la vida y en un momento aparece después del tiempo de lucha, del caos, de la negación, de la rabia, de todas las emociones revueltas, luchando por sobrevivir, hay un momento en que aparece la aceptación las tensiones se disuelven y el que está en proceso de marcharse simplemente suelta todo y se deja ir. Curiosamente, cada día lo hacemos esto a la hora de entrar en el sueño y perdemos de vista que a donde vamos es igual de misterioso en cada día. No lo consideramos que eso es morirse, pero en otras tradiciones el profundizar en todo el lo que llamamos sueño, es la manera en que han explorado lo que es ese territorio, que, se, que podemos llamar conciencia, que desde esta dimensión es un misterio, pero que en realidad todos los días llegamos hasta ahí, al día siguiente, puesto que lo estamos contando, volvemos a esta realidad y no sabemos dónde estamos, o podemos habernos movido con una característica, todas las referencias y las leyes de esta dimensión nos las hemos saltado. Y eso es así. Usted también ha participado, lo hemos dicho, en el desarrollo de la Ley Valenciana de los Derechos y Garantías por una Muerte Digna. ¿En qué momento se encuentra esa ley? ¿Ya está aprobada y es la que nos ha ofrecido eh, el testamento vital, la posibilidad de hacer el testamento vital? ¿O qué, qué, qué indica esa ley? Bueno, por una parte... Eh, Quizá modificar una manera que tenemos de, de hablar de algunas cosas porque la muerte no tiene dignidad. La muerte es una experiencia que tiene que ver con la vida. La dignidad está en la persona y hablar de la dignidad de la muerte es, es bueno, algo una construcción mental. Nos acerca mucho más a lo que podemos hacer cuando hablamos de la dignidad de la persona. Esa ley está aprobada, se está desarrollando y ha sido una ley probablemente de la, la, la más avanzada del, del Estado español eh, y poco a poco pues se va desarrollando en todas sus facetas el, lo que llamamos el testamento vital es algo que ya existía de antes uh -huh. es, es importante para facilitar cómo gestionar la aplicación de la ley saber que en cualquier centro de salud en el hospital el firmar ese documento eh, da una pista importante que cualquier profesional debe cumplir y los familiares también o los acompañantes de cuáles son las prioridades, los valores de una persona a la hora de afrontar esa etapa que llamamos proceso de morir. No me gusta hablar del final de la vida, puesto que la vida cuando la tratamos así es como si fuera algo nuestro y que podemos a aprender. La vida tiene una continuidad y de, y, y de manera acabamos siendo una maceta abono. Uh -huh. eh, en esta eh, decimoquinta edición de las jornadas ustedes han querido centrarlas en el suicidio. ¿Por qué? El suicidio es una una forma de morir que tiene dentro del tabú que es la muerte en nuestra sociedad. El suicidio es un tabú dentro del tabú de la muerte. Y una de las características es que está creciendo en las sociedades que llamamos avanzadas. El suicidio es algo que, que aumenta. España no es de los sitios ni en donde hay más suicidios ni donde está aumentando más, pero es absolutamente preocupante y el mensaje es que una parte de los suicidios se puede prevenir. Y en ese sentido, igual que ocurrió con los accidentes de tráfico que, que en el año 2.000 eran cerca de 6.000 al año y que se han reducido a 500 en el último año porque se han hecho programas de prevención, el suicidio que va a más y que hay cerca de 4.000 al año muere una persona en España, 10 personas al día aproximadamente, de las que se contabilizan y probablemente muchas más de las que no se contabilizan, esta cifra se podía reducir bastante con programas de prevención. Entonces, tratarlo en este momento y puesto que cada año en las jornadas hemos tratado un tema difer diferente, nos ha parecido que era eh, algo importante para desmitificarlo, para poder hablar de él como está ocurriendo ahora mismo por el, con los medios de comunicación, uh -huh. para perderle el miedo, para saber que tenemos algo que hacer y que hay cosas que si son evitables hay que trabajar para evitarlas. Campañas de prevención para reducir los suicidios en España. Vicente Arraez, ya aprovecho la oportunidad de tenerlo aquí para que me diga cómo podemos prevenir el suicidio. Si una persona nos está oyendo y quiere poner ya final a su vida, ¿cómo pode, qué, pode, ¿qué podemos decirle? ¿Qué le puede decir una persona como usted que ha estado tantos, tantas veces, como ha dicho, al borde de la muerte? Bueno, incluso yo en un momento pensé en suicidarme también. Madre mía, Vicente, en, en una época... lo ha experimentado todo. <ríe> eh, fue una época en que salíamos de la dictadura y, y en aquel momento me, me cogió en el, en el ejército y me detuvieron por, eh, por tratar de avanzar hacia la democracia y estuve eh, bueno con lo que es un consejo de guerra encerrado en aislamiento Y en aquel momento decidí que si no me podía escapar o me liberaba, la vida no tenía sentido si no era en libertad y que entonces me suicidaría. Eso fue un, un pensamiento de una de las formas de suicidio, que es el suicidio racional. Ocurrió en aquel momento que un soldado que me, que me custodiaba se asomó por las rejas de la celda en que estaba y me enseñó una rosa. Y me dijo, eh, ¿te gustan las rosas? quería asomarme para ver lo que era un preso peligroso y yo ya era médico y, y todo eso que era algo tan racional pasó al, al mundo de las emociones La Rosa me despertó el sentido de lo que había fuera de la celda y aunque estuve siete meses todavía hasta que salió el indulto de la Constitución aquello le dio sentido a cómo había vivido a qué había defendido a dónde estaba y a por qué estaba, y, y fue transformador. En ese sentido, saber que a veces cuando el sufrimiento, y esto es una historia de cada uno, se hace insoportable, a veces pensamos que quitarnos esta vida, que es el soporte del sufrimiento, es la solución. Tenemos mucho más que trabajar para darle sentido a la vida que para pensar en el suicidio u otras cosas como como manera de escaparnos, eh, igual que el suicidio, pues está el mundo de las drogas o, o ese estar alienados por un modelo que nos ofrece un, una vida en que pierdes la libertad y la, y la personalidad y todo eso forma parte de nuestro mundo. Ser conscientes de, de todo esto le da sentido a la vida y nos da la oportunidad de mucho más que tratar de perder la vida ser capaz de trascender lo que creemos que nos hace importante. El egocidio es una alternativa mucho mejor que el suicidio. El suicidio es quitarse la vida. El egocidio sería disolver el ego, que a veces es una fuente de sufrimiento importante para cada ser humano. ¿Qué lección de vida y muerte acaba de darnos Vicente Arraez? Todo un placer. Quería, también me preguntaba sobre, sobre alternativas para gente que está en su momento de sufrir por su proceso de morir o por, por cualquier cosa que genere sufrimiento. Ahora mismo dirijo una fundación, una fundación que se llama Meta, y que es una fundación que está es de, sin fines lucrativos y que ofrece todo lo que podemos hacer para acompañar el proceso de morir para quien nos lo solicite. Es una fundación nueva y cubre una laguna importante en nuestra sociedad. En España la asistencia sanitaria es de las mejores que existen en el mundo, pero aún así hay sitios a donde no se alcanza, sobre todo en una dimensión que va más allá de la enfermedad y que se centra en la persona. Y con un grupo muy interesante, muy potente de personas, hemos formado esta fundación, que trata de acompañar en el sufrimiento y en el proceso de morir a quien nos lo pida. Pues muchísimas gracias, Vicente, por el trabajo que sigue realizando. A vosotros muchas gracias. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 101.4, la radio de Elche. Después de entrevistar a Vicente Arraez eh, sobre esas jornadas de la muerte y el morir, cuando son las 10 y 26 minutos y tenemos casi 16 grados y medio de temperatura en nuestra estación meteorológica de Tele-Elche, con esta sintonía, la de los informativos, vamos a comenzar la ronda de noticias. Y lo hacemos hoy con Iciar Martínez, Muy buenos días, Iciar. Buenos días, todavía estoy despertándome porque estaba embobada escuchando a Vicente aquí contigo en los estudios. Sí, verdad. es la filosofía pura mm. de la vida, de cómo es, se puede afrontar esa, el poder dar sentido a nuestras vidas. Muy bonita entrevista. Pero vamos a dar sentido a este programa, La Glorieta, porque siempre ofrecemos a estas horas más o menos, minuto arriba, minuto abajo, el repaso de las noticias locales. Aquí nos están escuchando y viendo desde Teleelch y desde que he Radio Marca. Pues vamos a dar eh, sentido a lo que somos los ilicitanos con tradiciones como la de la avenida porque Santa Pola aún no ha concedido los permisos a la Sociedad Avenida de la Virgen para poder realizar esa representación en el Tamarit la madrugada del 28 de diciembre aún así el presidente de la entidad confía en que no habrá ningún tipo de problema mientras que el alcalde Carlos González insiste en que el informe que desaconseja el uso de la playa no es vinculante y por encima de todo está la declaración de Vic que el Consejo dio a las fiestas de invierno y es que la Sociedad Avenida de la Virgen ya Cursado todas las peticiones de permisos, tanto a Capitanía Marítima como a Costas y al Ayuntamiento de Santa Pola, para realizar esas fiestas. Unas peticiones que todavía, como decimos, no han recibido respuesta y que esperan que sean favorables. A Sabuco, de todas maneras, presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, tras la reunión que tuvo ayer con el alcalde, ha recordado que fue el Consejo de quien depende la Consejería de Medio Ambiente que declaró BIC bien de interés cultural, esta fiesta, dotándola de esa protección. Por tanto, Carlos González también ha desvelado que en los próximos días se pondrá en contacto con la alcaldesa de Santa Pola para interesarse por los trámites y confía en que la avenida siga escenificándose en la playa del Tamarit. Esa es una noticia que nos dejamos ayer por la tarde en esa reunión. Bien, estaremos atentos entonces a la respuesta del Ayuntamiento de Santa Pola. Otras noticias que pueden interesar, el Ayuntamiento invertirá 80.000 euros en actuaciones menores en centros sociales y colegios, tanto en el casco urbano como en pedanías, y es que las obras se encuentran en la fase final de adjudicación y comenzarán en las próximas semanas, con el objetivo pues, de mejorar y, eh, las condiciones y el mantenimiento de algunos edificios municipales. Hoy tenemos política, el Partido Popular nos ha convocado también, eh, tenemos el Emprendedor del Mes con Innovación, El presidente provincial de Curroja también estará por aquí. La ONG, el Chacoge, también nos ha convocado. Es decir, tenemos eh, varios frentes abiertos durante el día de hoy que les avanzaremos todas estas noticias y más en el informativo de la UNA, quien emplaza a todos a que nos escuchen. Y también en teleilch.es las noticias las colgarás y, y con las imágenes. Eso es, y en, en nuestra web y esta noche en el Telenit. A las nueve y media de la noche en Teleelch. Gracias, Iciar. Hay muchas previsiones para hoy, ¿verdad? Para este, es. esta jornada del miércoles hay muchas ruedas de prensa convocadas con lo que tienes trabajo por delante vamos a ello a la una te volveremos a escuchar y ver aquí en los informativos de Teleche, en Radio Marca de esta casa nosotros, gracias nosotros continuamos este repaso de la actualidad local ahora con nuestro compañero Paco Gómez con eh, lo último del Elche Club de Fútbol Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue sus entrenamientos de cara al importante partido que va a disputar este sábado a las seis y media en el Martínez Valero frente al Almería, uno de los gallitos de la categoría y que cuenta con el tercer mayor presupuesto de segunda división. Lo cierto es que Pacheta va a estar muy pendiente de la evolución de Ramón Folk. Ayer, en el primer entrenamiento de la semana, el centrocampista catalán realizó parte del entrenamiento con buenas sensaciones y el técnico se agarra la posibilidad de que pueda llegar a tiempo para disputar ese partido, aunque sale de una lesión que le ha mantenido cinco semanas apartado de los terrenos de juego, y es que se trata de una cuestión de necesidad, ya que ahora mismo el técnico tiene las bajas de Nuque en Fulú, además de Manu Sánchez, Gonzalo Villar y Yacin Casmi, la duda ...es la de Ramón Folk... ...sin duda una circunstancia especial... ...que haría que el técnico utilizase... ...posiblemente a Gonzalo Verdú... ...adelantándolo a jugar en el centro... ...del campo... ...y si tampoco Ramón Folk pudiera... Eh, ...utilizar la posibilidad de un 4-1-4-1... ...con dos medias puntas... ...como Iván Sánchez y Nino como... Eh, ...conductores del juego... ...en la punta no estará el máximo goleador... Yasin Casmi, que afortunadamente... ...aparte de la sanción... ...la lesión que le hizo retirarse... Eh, del último partido de liga en Coruña no es más que una sobrecarga muscular en su puesto estará Claudio Medina que forzó el penalti que eh, inició la jugada del tercer gol con un buen contragolpe y que está ilusionado de jugar al pie del cañón. Bueno, yo ilusionado llevo todo el año para intentar aprovechar la oportunidad es verdad que ahora con la sanción de, de Yasin eh, hay más oportunidades, pero bueno, luego el míster siempre es el que decide Y, y bueno, sí que es verdad que yo eh, llevo al pie del cañón todo el año intentando tener una oportunidad. El otro día disputé, no sé, 50-60 minutos y estuve bien, el equipo ganó. Y bueno, pues, pues intentar eh, a ver si puedo entrar y si no, pues a seguir. El Elche buscará el próximo sábado frente al Almería la posibilidad de enlazar tres victorias consecutivas, lo que le catapultarían a la parte alta de la clasificación. Los de Pacheta están a un solo punto de playoff. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Cambiamos de sintonía y cerramos la ronda de noticias con la previsión de Vicente Bordonado. ¿Qué tiempo nos espera para hoy y mañana, Vicente? Muy buenos días, durante la madrugada nos ha cruzado abundante nubosidad, incluso nos ha dejado algunas precipitaciones de carácter débil muy localizadas, apenas se han contabilizado cantidades inferiores al medio litro por metro cuadrado. A lo largo de esta mañana, paso de intervalos de nubosidad, conforme vaya avanzando la mañana, el viento de poniente irá más, y es que se está formando una borrasca poco profunda en el Mediterráneo Occidental, que durante las horas centrales del día nos va a dejar viento de componente terral fuerte rachas que incluso podrían superar los 60 kilómetros por hora Durante la tarde, intervalos puntuales de novosidad, ambiente soleado y hoy las temperaturas diurnas van a subir máximas que van a rondar los 21 grados, pero ojo porque a partir de mañana jueves las temperaturas poco a poco seguirán desplomando, mañana jueves se aproximará y llegará una baguada de aire frío, nos va a dejar temperaturas máximas que van a rondar los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Mañana tendremos una jornada con abundante nubosidad durante la segunda mitad del día, por la mañana ambiente relativamente soleado. De nuevo el protagonista, el viento de poniente que durante la tarde alcanzará rachas que incluso podrían superar los 60 km por hora. Viernes, sábado, domingo, tiempo invernal y es que durante esos días estará con nosotros la masa de aire ártico marítimo que nos va a dejar temperaturas que entre el viernes y el sábado no van a superar prácticamente. Los 15 grados, temperaturas nocturnas que bajarán hasta los 8 o 7 grados. A cambio tendremos ambiente soleado, pero eso sí, entre viernes y sábado el viento de componente noroeste podría alcanzar rachas en torno a los 40 o 50 kilómetros por hora. Esto va a aumentar aún más la sensación térmica de frío. El domingo nubosidad en aumento, incluso se podría escapar alguna gota, seguirá soplando al viento de poniente moderado puntualmente fuerte y continuaremos con temperaturas.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 Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y lo hemos dicho al principio, lo anunciábamos que hoy íbamos a hablar de ese yacimiento eh, arqueológico del Castellar que poco se sabe de él y eh, se han realizado pocas excavaciones por parte de la Universidad de Alicante Pero es cierto que es un lugar muy visitado por muchos ilicitanos e ilicitanas que están atraídos por nuestro pasado y por lo que pudo ser ese asentamiento. Los arqueólogos ya lo han datado y aseguran que es anterior a la ILS o que incluso puede haber compaginado el tiempo de ese asentamiento musulmán con eh, la creación de la uh, ILS musulmana, de la ciudad actual de Elche. Bien, pues... Eh, Allí se han descubierto algunos restos de época musulmana, del siglo X, IX. También se han descubierto algunos restos de chozas de la edad del bronce, enterramientos. Pero eh, hoy en nuestros estudios de Teleelch, en Radio Marca, tenemos a dos personas, él es... A José Luis Lara. Muy buenos días. Él es estudiante de Geografía e Historia por la UNED, excursionista y aficionado a la arqueología. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y le acompaña a otro amante y apasionado por la arqueología. Él es Andrés Miguel Valero. Le conozco desde hace tiempo porque también formo parte de la asociación, es antigua Asociación Ilicitana de Arqueología. Muy buenos días, Andrés Miguel Valero. Buenos días, Rosmary. Les hemos eh, invitado porque. ...tienen un material, tienen material... ...han realizado un estudio... ...de un conjunto de piedras... ...que aparecen en el Castellar... ...que nadie se había fijado... ...aseguran que hace 40 años... ...ya se descubrió unas piedras singulares... ...con orificios... ...y con una... ...como un corte vertical... ...que según ellos... ...pueden tener... Eh, ...un uso importante... ...e interesante... A mí me gustaría que nos dijerais, José Luis, este trabajo, primero, ¿por qué os, os ha llamado la atención este, este conjunto de piedras? Hay que describirlas, hay que describir cómo son las piedras. Bueno, pues eh, para empezar, el, el primer conocedor de este yacimiento, o supuesto yacimiento, es don Andrés, así que le voy a dar paso a él. Ah, Andrés Miguel Valero. Pues sí. Andrés, di, dígame dónde están las piedras, dónde están situadas. Bueno... Eh, Acérquese al micrófono. Si en, no... en la ladera de la sierra del Castellar de la Morera, uh -huh. lo que para los licitanos siempre ha sido nuestra sierra, muchos la han recorrido varias veces, el grupo ilicitano de estudios arqueológicos, GIEA, del que yo era componente, descubrió en la ladera este una piedra en forma más o menos de dado con unas tallas en una de sus caras orientada al este. No sé si no se presentó a entidades correspondientes de la época, pero lo cierto es que se convirtió en elemento durmiente, menos para mí, que quise apreciar misticidad en la misma. Pues vamos a describir esa piedra porque usted ha dicho con tallas. Yo he visto varios orificios que están en vertical y debajo de esos orificios hay como una ranura también en vertical. Y, y esa piedra está en la ladera. Eh, en la ladera este, ha dicho. Eh, cerca, eh, ¿Es la, la zona del pantano donde está la presa o al eh, otro lado? Sí, correcto. ¿Dónde está eh, la presa concretamente, este, este objeto pétreo se encuentra en la, ladera, en la ladera este del Castellar de Morera y lo que tiene en su, en su, cara, en su cara este se puede interpretar como, como cazoletas. Eh, las cazoletas eh, son un tipo de, de petroglifos eh, de forma circular, y que eh, tienen varios, varios significados, dependiendo del, del contexto en el que se puedan en, encontrar. Concretamente, eh, esta piedra, este objeto pétreo, en forma de cubo, tiene seis, seis cazoletas menores eh, en paralelo, y debajo de ellas, eh, subrayando las cuatro primeras cazoletas del margen derecho, encontramos lo que es un, un canalillo. ¿Y de qué edad estamos hablando de estas piedras? ¿Son musulmanas? Eh, no, creemos que, que no, que en esa época no, no, no habría que, que embarcarlas si no, os va, ¿nos vamos a la Edad del Bronce? Eh, sí, probablemente entre el Bronce y, y Primera Edad del Hierro O que sea, es... estamos en la prehistoria, en la Edad del Bronce, finales de la época de la Edad del Bronce para pasar Mayoritariamente al... en el Bronce ¿Estamos hablando de 800 años antes de Cristo? No, hablamos, digamos, del, del primer y segundo milenio antes de, de Cristo O sea, en el año 1000 antes de Cristo Correctamente, ¿eh? sí Vale. ¿Y mm, estas piedras están, están en el mismo sitio? Eh, ¿están, eh, ¿Alguien ha estudiado el porqué de estas piedras, de esta piedra? Bueno, eh, se hizo un estudio, digamos, eh, superficial, hace casi 40 años o 40 años, eh, por el Grupo del Citano de Estudios Arqueológicos, el GEA, del cual eh, don Andrés es, es conocido de aquello sí. y nos conocimos en, en una sesión... ...de los lunes en el Alcudia, y coincidimos en que eh, son petroglifos. Eh, por un lado, eh, yo a él le hablé de, de lo que son los petroglifos que tenemos en, en el entorno rural del campo del Che... ...y él me dijo que conocía unos eh, muy peculiares, muy particulares, situados en la ladera, en la ladera sur o sea, de Castellar. O sea que esta piedra ya la tenemos en otros sitios del campo del Che... Eh, concretamente, esta piedra no eh, los, los petroglifos eh, ¿Qué son? Son, ¿Qué son? Sí, verás eh, Un petroglifo, digamos que son eh, inscripciones eh, Grabados en, en la piedra Y de diferente tipología ah, eh, vale. Estamos hablando de la piedra escrita romana Que está en el campo eh, de la regalicia en, en este caso eh, Los petroglifos que hacemos nosotros referencia Son cazoletas Básicamente son huequedades o círculos Grabados en, en la roca y que, dependiendo de, del contexto, pueden tener eh, diferente interpretación, ya sea con los astros, eh, con la fecundidad, con, con el cambio estacional, etc, etc. ¿Y qué teoría es la que aportáis vosotros en este estudio? Ya que te ha interesado, gracias a Andrés Miguel Valero, el, el conjunto escultórico, porque no estamos hablando solo de una piedra redonda, sino que está en un lugar donde le acompañan más, ¿verdad, Andrés Miguel? Mira, eh, comenzamos a realizar investigaciones a fondo sobre lo que El Giea sí. llamó el betilo. El betilo. Palabra original, bet-el, ¿Mm? piedra de Dios o piedra sagrada. Eso no lo decimos nosotros. Eso está, está asentado así. Bueno, lo dijo en su día los arqueólogos de la Asociación Ilicitana. Ellos le, ellos le titularon sim, simplemente betilo. y Nosotros uh -huh. lo hemos in, uh -huh. in, eh, nos hemos introducido más en este tema y eh, acudimos a las fuentes uh -huh. encontrando tanto en la península como en las Islas Canarias otros ejemplos de betilos Muy... en santuarios uh -huh. de diferentes formas tamaños y fines Parecido a lo que hay en el Castellar Sí, sí ¿Y, y para qué servían estas pues, piedras? Pues eh, voy, a, de, voy a, dejar a pasarle la palabra sí, a mi compañero porque él Tiene gusto en darle uh -huh. la, la, exactamente lo que hemos descubierto. ¿Qué es, qué es este betilo? ¿Qué, ¿Qué es? Bueno, pues otros ejemplos de betilos nos indican que son marcadores solares. Eh, digamos que también... ¿Marcadores solares son relojes solares? Sí, no, bueno, digamos que es un, un momento en el año en el que el sol sale, se refleja en, en, en la piedra, y la piedra al mismo tiempo te está indicando un lugar. En el caso particular de la piedra betilo está mirando al este, que es por donde se, ve, se observa el sol, y en el día del Quinocio, 23 de, de septiembre de este año, eh, pude contemplar desde el Betilo que el sol se ubicaba delante de él y eh, aparecía por delante de la última estribación de la Sierra del Búho, concretamente el puntal, puntal número 10. Un puntal es, eh, digamos, eh, pues una punta de, de una sierra, ¿no? Uh -huh. Esta sierra de la, del Búho es... Eh, ...excavada por Román Lanjarín... ...los puntales 1, 2, 3, 4... ...concretamente, perdón, el 3 y el 4... ...donde descubre... Eh, ...que hay yacimientos y restos de la Edad del Bronce... ...por lo tanto, tan, tanto la Sierra del Búho... ...como la Sierra del Castellar... Eh, es, eh, ...está todo enmarcado en un contexto arqueológico... Eh, ...de culturas... ...que se abrieron paso por el... Por el ...corredor del Vinalopó hacia la meseta... ...y eh, todo esto, todos estos datos... ...nos pueden indicar que... ...que el Betilo podría estar enclavado en, en esas épocas. Eh, como decía, el, el sol aparece después de haber amanecido por encima del puntal número 10, se refleja en el vétilo y yo me vi en la, en la obligación de, al día siguiente, ir allá donde, se, allá donde se veía el sol, que es el puntal número 10. Tuve la suerte de encontrar dos petroglifos de tipología cazoleta, dos estaciones petroglíferas, eh, cada una con... Cada una con, con un par de canalillos un O canal... sea, encontraste piedras similares a la que hay en el Castellar En, el, en la otra sierra que hay en Correcto, digamos ¿No Estamos hablando de... de claro, de... por eso decimos que el ventilo es un marcador Porque está marcando otro lugar que te lleva Y es exactamente donde encontramos un par de juegos de, de mascazoletas Estas individuales Y talladas encima de covacha Ese eso es otro síntoma eh, Que se relaciona mucho con el mundo del bronce Incluso ibérico este par de cazoletas tienen un par de canalillos, los canalillos son otros surcos, y que están orientados al este también, que es por donde sale el sol. Uh -huh. Entonces, eh, claro, nosotros a nivel superficial hemos hecho un, un, est un pequeño estudio sí. y eh, recorremos la Sierra del, del, del Búho, lo, el, el demás, conjunto de, sí, sí. demás resto de conjuntos de puntales. Que está ya, justo enfrente del castellar. Correcto. Y encontramos que hay, otros, hay otros, otras, otras cazoletas Ah, pues es muy interesante. ¿Y entonces ¿por qué, <risa> por qué estaban unidos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué indicaban? Claro, es que hay diferentes eh, interpretaciones. Eh, puede ser que interpreten la, la fecundidad, puede ser que interpreten. Es que mm, teorías e hipótesis son varias las que dan los, los científicos y los autores. Pero hay templos, estamos hablando de un templo, de un lugar sagrado, porque si miraban al sol puede... y jugaban con las Correcto, marcas Correcto, puede del tratarse sol... de, de un templo eh, rural, un templo natural. Porque antiguamente, digamos que los antiguos estaban más en conexión con el cielo, con la naturaleza. Uh -huh. Y esto mismo lo habéis encontrado, supongo que habrás buceado por toda la arqueología mundial. Esto mismo está en... Bueno, la edad del bronce se desarrolló de, uh -huh. de forma... De, ...en otro tiempo que en Asia quizá... ...o en África... Sí. Pero, ...pero en Europa... Uh -huh. ...tenemos algo paral, paralelo... A, a, lo que hemos, ...a lo que habéis encontrado... ...en el Castellar y en el Puntal del Búho... ...sí, como bien apuntaba antes el señor Andrés... Eh, ...tenemos varios... varios eh, betilos ...varias piedras sagradas... ...varios marcadores... ...en diferentes eh, lugares... Del, ...del territorio ibérico... ...del territorio español... ...en la península ibérica mejor dicho... Uh -huh. Y tenemos, pues, eh, directamente, pues tenemos en eh, Puente Tablas, Jaén. ¿Jaén? Sí. Muy parecido, ¿no? Sí, tenemos eh, ¿Y, y, y en lo, los, los estudiosos? Millares, eh, en venir de ¿Y qué dicen los estudiosos de estos vetilos? Que se utilizaban como piedras sagradas. Eh, correcto. Se utilizaban como piedras sagradas en, en templos eh, al aire libre. Eh, vale, pues es un buen hallazgo el que habéis realizado, Andrés. ¿A quién se lo habéis dicho? Ah, Mira, ¿Qué, qué quiero, difusión quiero, es la, que, la no, que estáis dando? La, prim, la primicia la, tiene, la tienes tú. O sea, te lees. Te lees ¿sí? Muchas gracias, eh, Andrés. Porque creo que a lo largo de tu trayectoria te lo mereces y la entidad también se lo merece. Gracias. Mira, eh, quiero a, acentuar un tema, que es que para, para llevar a cabo la investigación que hemos hecho, nos hemos tenido que eh, sujetar a las nuevas técnicas que se llaman de Arqueastronomía, uh -huh. que es donde aquí el compañero José, José. Luis Lara ha conseguido el, el enfilamiento de la piedra hacia el puntal del búho. Entonces, hay un estudio de Juan Antonio Belmonte, científico del Instituto de Astrofísica de Canarias, y dice, el hombre comenzó a guiarse observando los movimientos del sol o las estrellas Y así estableció, por ejemplo, patrones para llevar a cabo la agricultura y la ganadería. Estoy prácticamente seguro que desde los primeros Homo sapiens miraron al cielo y ya trataron de estructurar calendarios y organizar el tiempo mediante la observación de los astros. A través de esta orientación en el espacio y tiempo, el cielo acabó convirtiéndose también en una especie de guía para entender el más allá. Es pues, decir, uh -huh. la astronomía ha sido uno de los principales sí. generadores de religión. Pues parece ser que este lo que habéis encontrado también te servirá, José Luis, para hacer una tesis doctoral. Eso espero, de aquí a unos años, sí, cuando, cuando termine carrera, sí. Y no se va a quedar aquí. Supongo que iréis al ayuntamiento, al MAE, para que protejan estas piedras escultóricas eh, que están tan arraigadas en la Edad del Bronce, en nuestra prehistoria, tanto en el puntal del Búho, porque sabéis que ha sido, bueno, ha, ha sido muy castigado el espolio de los yacimientos arqueológicos en elche. Está siendo muy castigado, así que es mejor no dar muchas pistas de dónde se encuentran. Correcto. Porque pueden haber desalmados Correcto. que vayan y, y, y desaparezcan los betilos. Nosotros, eh, en principio... ...se lo ofrecemos al pueblo de Elche... ...por supuesto... ...porque nosotros lo que... ...como ha apuntado eh, José Luis... ...pues somos as, eh, asiduos de, de... conferencias de arqueología... ...y de patrimonio... ...y lo que queremos es... ...estos días que están esquilmando... ...o quieren esquilmar... ...patrimonios de Elche... ...nosotros venimos a aumentarlo... Con, ...primeramente con Teleelche... ...y a continuación iremos a ofrecérselo... ...a la prensa... ...después de allí Nos ofrecemos a los profesionales del de, de tema que los, tiene, que los tiene la Iglesia, como vulgarmente se llama, y si quieren que colaboremos con ellos, estamos dispuestos a repetir lo que, y ampliar lo que aquí en este corto espacio de tiempo estamos haciendo La Universidad de Alicante supongo que estará muy interesada porque son los que han eh, estado estudiando el yacimiento del Castillar y si habéis encontrado estas piedras que pueden remontarse a asentamientos anteriores a los musulmanes pues se puede efectivamente datar aún mejor las civilizaciones, nuestros íberos, cómo vivían en nuestras montañas, en nuestros alrededores. Muchas gracias José Luis Lara, muchas gracias Andrés Miguel Valero por este hallazgo arqueológico que habéis realizado y que lo habéis traído precisamente aquí a los estudios de Telelch Radio Marca. Nosotros continuamos, lo hacemos eh, poniendo un poco de publicidad, pero no se vayan porque nos tenemos que despedir con música. Eso será en unos minutos.